Nacho, una derrota 2 a 1 aquí al camp del Sant Lorenzo, explica'ns una mica com has vist el partit amb un equip local que ha fet dos gols des de a l'àrea, pràcticament les dues uniques de jugades que ha arribat a Porta, no? Sí, però bueno, el fútbol tiene estas cosas, lo que hemos sido muy superiores, sobre todo en la segunda parte, y si algún equipo merece llevarse los tres puntos por juego, por intención y por ocasiones, hemos sido nosotros, ellos tweets han tirado dos tiros desde fuera del área y sus dos únicas aproximaciones y luego lo que sabíamos ya un equipo que busca segunda jugada y balón parado lo hemos defendido bien la primera parte igual nos costó más con tener el balón sobre todo primera media hora del juego pero luego a partir de que tuvimos el balón y tuvimos muchísima movilidad entre líneas les hemos causado muchísimos problemas y cuando más el partido estaba más para uno dos para nosotros pues llegó la jugada la jugada del, del de de fuera de área, pues bueno, bueno, que te 2-1 y que te queda cara de todo. es lo que tú comentas, ¿no? Potser os ha costado una mica entrar en la en la primera parte, los primeros 20 minutos, pero a partir de la, aquel momento se ha visto el parada que todos conocemos, ¿no? Eh? Sí, pero es lógico, ellos ahora en su casa también, al principio pues todos los equipos le meten intensidad y bueno, sobre todo cuando, cuando han bajado esa intensidad hemos podido triangular ya muchísimo mejor, también nosotros hemos tenido más movilidad sin balón la segunda parte también cambiamos un poco la, el sistema de juego funciona bastante bien y creo que, que el segundo tiempo el equipo fue muy muy superior al rival eh, lo lógico pasiones es haber ganado el partido pero bueno eh, me voy contento sobre todo por la actitud de la gente no se sé si puede reprochar nada al contrario y sobre todo por la imagen del, del equipo en, en los últimos 15 minutos de la primera parte y en toda la segunda parte 1 -1 semblaba un partido 1-1 en la parte de Borja semblaba que se pudiera eh, de una a la otra al marcador ¿no? pero después eh, un segundo gol de San Lorenzo donde Pues igual que el primer, ¿no? un chute desafrolar y un chulluñar pues, no ha promes ¿no? demasiado rápido el 2-1 de ellos eh, y bueno, eh, creo que era cuando mejor estábamos nosotros ellos habían echado ya muy, muy atrás eh, físicamente habían bajado muchísimos, pero... Esto es lo que tiene tiene el fútbol, una jugada como esa pues les ha vuelto a meter en el partido y luego ya fue muy difícil No ha mucha gente atrás, un equipo que físicamente es fuerte, ha balón parado Nosotros nosotros ya pues casi un poco a los últimos 5 o 10 minutos hemos ido a desesperada y, y ahí igual nos ha, ha faltado tener un poco de paciencia Pero en líneas generales creo que la actitud es muy buena y lo normal es que jugando así pues pues muchas veces pues ganes ¿Cómo, cómo estaba el equipo al final de la no, está fastidiado porque haces un esfuerzo enorme y sobre todo no, no tienes ningún tipo de recompensa Pero sabemos que aquí, en esta categoría, hay mucha igualdad La imagen, yo me voy contento, está siendo muy buena Y uno ahora hay que ir partido a partido y ahora esperar al Moncada el próximo partido en casa ¿Qué habéis pensado al Moncada del rival? Bueno, pues un equipo de jugador muy directo eh... Todo al punta de Quinsolano Es un chico de 1'95, casi 2 metros Lo buscan mucho en las jugadas de estrategia Segunda jugada Tienen la base del año pasado, se han reforzado con 2 o tres futbolistas Pero y sin embargo un equipo joven Y dinámico como como la Gravanet Pues les ha hecho 6 goles Vendrán, vendrán Bueno, vendrán, será un partido complicado Aquí no te puedo relajar, si sí, creemos que Porque la Gravanet ha metido 6, lo va a tener fácil Estamos totalmente confundidos Seca, Nacho, en esta categoría pocos equipos eh, les agrada tocar la pivota, jugar eh, es practica molt de futbol directo no? sí, lo has visto hoy se ha visto en estos partidos de, bueno, yo ahí estoy también en el, en el Jerez Farners es un futbol muy, muy directo ¿no? buscando siempre al punta y segunda jugada nosotros es la propuesta que tenemos el ese sentido no vamos a cambiar ¿no? ¿eh? nuestro equipo es pues un equipo para tener el dominio del balón, para tener la posesión del balón y esa es la idea. La gente, si disfrutamos, pues seguro que seremos un equipo complicado. El problema es los primeros 15-20 minutos que creo que elegimos mal, sobre todo en el inicio del juego. Pero la propuesta es esta y, y creo que, que tanto el día del Mollet, la primera parte, como y en toda la segunda parte, pues ha visto un equipo con con posesión de balón y con llevando la iniciativa y teniendo ocasiones pues para haber resuelto el, el marcador a su favor. No, Osacho, muchas muchas gracias.